Que que si no me coge el gallo rufina Eso lo dijo el perico porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado En el suelo se tiró, ay Dios cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar, como un tiro, el perico, como un tiro, el perico, del suelo se levantó, y al gallo le dijo así, Vos usted me ve yo tengo mi periquita busque usted su gallinitas esas sí son para usted cuidadito con yo con peguello, cuidadito. Cuidadito con peguello, Yo vine de Portugal por mi gracia me compraron Periquito real saca la patica para Portugal si ás, compa y gallo, no me acaban de gustar. Cuidaíto, compa y gallo, cuidaíto. Cuidaíto, compa y gallo, cuidaíto. Cuidaíto, compa y gallo, cuidaíto. Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras. Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras. Eso, le chomán una escalera, ¡Hasta el cielo, López! No ¡Cuidado con pegaño, cuidado! ¡Cuidado con pegaño, cuidado! ¡Cuidado con pegaño, cuidado! ¡Aca, crioyo!